Nicolás Amadio, que es parte de la cooperativa, es uno de los fundadores. Eh, buenas tardes, Nicolás. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? A, la, a toda la audiencia ahí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Nicolás, dije bien, Amadio o Amadio, ¿cómo, cómo lo digo? Amadio, Amadio. Amadio. Pero... Muy bien. Nicolás Martín Amadio. Te damos las gracias por un ratito de tu tiempo para la siesta que nos fue. ¿Qué es lo que pasó, Nicolás, con este, vuestro canal de YouTube? Bueno, lo que pasó fue que nos enteramos que había desaparecido el canal por una consulta de unos compañeros del sur que habían hecho un videoclip con nosotros sobre el caso de Rafael Nahuel y que querían difundir el video y no lo encontraban. Y eh, bueno, ahí nos dimos cuenta que no estaba el canal directamente. Y empezamos a preguntar en distintos lugares qué podría haber pasado. Eh, y encontramos un correo donde nos daba un nombre que no era el nuestro, que decía que se había bajado el canal por infringir las reglas de YouTube eh, de manera muy grave. Y bueno, eso tampoco lo podemos entender. Entonces empezamos a mover este comunicado de censura. Eh, entendíamos que había sido una censura inexplicable, como vos dijiste, eh, para nosotros de que no, no podíamos poder subir más contenidos a YouTube, ni siquiera tener acceso a la cuenta ni a todo el material que habíamos hecho durante estos 15 años. Y bueno, esta, este comunicado llegó a la Defensoría del Público y ahí se comunicaron para ver en qué podían ayudar y bueno, le explicamos que... ...esto, que no teníamos forma de comunicarnos con YouTube... ...más que hacer una apelación ahí en, la, en el comunicado que nos daban... ...y que tampoco nos habían dado una respuesta. Eh, bueno, gracias a la intervención de ellos nos pudimos contactar con, eh, con gente de YouTube... ...y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer toda una gestión... ...explicando el motivo, explicando el trabajo que veníamos haciendo... Eh, nuestros contenidos son todos de nivel comunitario, con denuncias sociales, ambientales, eh, bueno, también reflejando la cultura local, entonces no entendíamos eh, cuál era el motivo real, digamos, de, de, esta, de esta cuestión grave que decía en el, en el correo, ¿no? Claro, de, vuest... bueno, ya... de vuestra supuesta inf infracción. Exacto. Y así, bueno, empezamos a... Nos preguntaban si nosotros habíamos subido algún material que quizás haya afectado a alguien o haya alguien se haya sentido ofendido por este material. Y la verdad es que no lo sabemos, porque la mayoría de los materiales que hacemos son, digamos, de, en mayoría son de denuncias, pero no, no denuncias nuestras, sino de la comunidad, ¿no? De la gente que se manifiesta, y ante eso nosotros acompañamos. Eh, y bueno, entonces... Pensamos que cualquiera de esos videos podría haber sido, pero no teníamos ninguna certeza de que haya sido esto. No había ningún indicio sí. de, un, de un trabajo en particular que generara esta censura. Nicolás, por eso insistimos en lo inexplicable y en, lo, en, lo que, en todo lo que se parece a la censura, Nicolás, esto. La rastrojera sí. ha llegado a ser reconocida por realizar documentales, micro documentales, programas de televisión, entrevistas, piezas de ficción, han hecho videos musicales, han hecho videoclips, han hecho coberturas periodísticas, todo es de la región, de la zona. ¿Cuál es la razón sí. verdadera, Nicolás, por, las, por la que ocurrió esta censura? Mirá, eh, finalmente nosotros, gracias a, a una carta que escribimos explicando esto y solicitando la adhesión, sumamos más de 60 organizaciones y gente que se sumó al reclamo y logramos que nos den una respuesta de parte de YouTube diciendo que había sido un hackeo, un hackeo de un ter de alguien tercero, ¿no? de un tercero, y que por eso mismo se dio de baja la cuenta cuando vieron que estaba, estaban haciendo una transmisión de, supuestamente, de criptomonedas o algo así. Eh, y eso fue lo que hizo que Dende baja el canal. Pero bueno, eh, esto nos llamó la atención y también nos llama al debate acerca de la vulnerabilidad que tenemos los medios comunitarios, ¿no? Claro. En el sentido de que, como vos decías hace un rato, el tema de la ley de medios quedó, quedó ahí después del 2015, eh, no se sé, siguió profundizando el tema, no se sé, siguió avanzando, eh, un montón de medios que no tienen licencia e incluso se los sigue llamando de clandestinos o de, con otros nombres, ¿no?, ilegales, eh, cuando el trabajo es totalmente genuino en el territorio, acompañando, como decía, los reclamos, y que lo único que hacen es atentar contra la pluralidad de voces y la democratización. Entonces, eh, tener que caer en estas plataformas que son multinacionales, que manejan los contenidos como quieren, que es su único fin es el... Eh, conseguir eh, recursos cap de capital no, eh, económicos eh, A nosotros nos deja fuera también de, esta, de, esta, de este espacio ¿Por qué no contamos con los recursos para poner plata todos los días Para que nuestros videos tengan miles de, de usuarios, ¿no? Tal cual eh, Entonces también decimos Si nosotros tenemos que caer en esta plataforma Y que te den de baja cuando quieran Porque en este caso nosotros tuvimos suerte por, por todo esto que hicimos, de mover, de comunicar y toda la solidaridad que hubo por parte de, de distintos espacios que conocen nuestra experiencia y que se sumaron al reclamo. Pero si a cualquiera otro le pasa lo mismo, no creo que pueda recuperar el canal así nomás. Eh, entonces eh, a esto nos llamamos, digamos, a la, nos llamó a la atención para ver... ¿Cómo continúa esta cuestión de, en este contexto después de la pandemia donde se profundizaron eh, eh, la comunicación virtual, la comunicación a través de las redes sociales eh, y que eh, no existe ningún tipo de, de, de tratamiento ante esto, ¿no? Nicolás, la verdad es que esta es una época muy, muy loca porque a pesar de que hay tantos avances tecnológicos, hay tantas redes, tantos medios... El, el valor de, de los medios regionales, de los medios locales, l, eh, los medios que retratamos los procesos eh, territoriales, lo, las problemáticas de nuestros pueblos, incluso de pueblos originarios, de zonas semirurales, las expresiones culturales de nuestras vecinas y vecinos. La manifestación popular, así donde la hubiera, la levantan los medios comunitarios. Y si te dicen, che, censuraron en Europa a RT, uno se lo toma, bueno, viste, es allá, es la, la, la macro, es, son las grandes potencias. Pero ¿qué, ¿qué juanetes pisan los medios comunitarios, Nicolás? ¿Cómo podríamos eh, contarle a la audiencia cuáles son los intereses que afectamos los medios comunitarios? Mirá, para, para lo que nosotros vemos es que eh, a mucha gente le molesta, digamos, que uno visibilice las problemáticas reales que hay en, en los territorios, ¿no? Porque, por ejemplo, que hay un caso de desalojo de alguna comunidad y enseguida están los medios ahí buscando eh, instalar otra versión de lo que pasó, eh, diciendo que es la gente que no quiere trabajar o que son todos planeros. Entonces... Eh, no se acercan a, al conflicto desde adentro, no, no van a consultar a la, a la vecina, al vecino que estuvo ahí reclamando por qué motivo, cómo vive, en qué condiciones vive para llegar a esa instancia, sino más bien lo que dicen los empresarios de, de atacar directamente a, a la gente que se manifiesta para que no se sume más gente a, a ese reclamo, ¿no? que no entienda desde adentro qué es lo que está pasando. Y ese es el rol que tienen los medios comunitarios, de, de ir, digamos, a, a, al, al núcleo del conflicto, para poder eh, visibilizar de la mejor manera lo que está pasando. Para poder entender la verdad, digamos, o la realidad. Sí, la realidad, que quizás algunos digan que es subjetiva, porque es nuestro punto de vista, nuestro posicionamiento político, ¿no? Pero nosotros, eh, con total coherencia, siempre hablamos de lo humano, del de lugar donde están pasando las cosas y escuchando... A, la, a las personas que lo están viviendo en carne propia. Tal cual. El tema, Nicolás, es que hay mucha construcción de un sentido común que le venden a las audiencias como que lo objetivo es lo que está bien y las subjetividades no, tienen que desaparecer porque está mal posicionar, separarse en algún lugar de la sociedad si sos comunicador o comunicadora o si sos un medio, por más independiente que sea. Ahora, es a la hora de defender la, los intereses económicos, los grandes intereses, no tienen ningún tapujo. Nicolás, te estamos muy agradecidos por este rato. La verdad es que felicitamos una trayectoria como la de la rastrojera. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por el espacio que nos dieron. Y que tengan buena tarde. Bueno, antes de que te vayas, Nicolás, una preguntita más. ¿Cuántos sí. compañeros y compañeras laburan contigo en La Rastrojera? Y somos seis personas que estamos permanentemente y después gente que se suma a colaborar o a pasarnos información, eh, eso es más abierto ya, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, insisto, les felicitamos y nuestra solidaridad, ya volvieron, ¿no? Ya volvieron a estar eh, funcionando en, en YouTube, ya volvió el canal a, a, a funcionar, ¿no? Está funcionando, pero todavía no está configurado, quedó todo, quedó todo raro, quedó oh. todo desordenado, eh, no, está, no está la imagen como estaba al comienzo. Estamos esperando a ver si nos restablecen como estaba antes o lo vamos a tener que hacer nosotros manualmente. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá que se solucione pronto, porque uno, enterándose de todas las producciones que tienen, este, dan ganas de meterse ya al canal de Rastrojera TV. Muchas gracias, Nico. Que tengan muy buena jornada y arriba, fuerza. Vamos, gracias a ustedes y unos abrazos. un abrazos. Un abrazo. Ahí está. Un medio de comunicación comunitario...